Estás en Play k e s s con Ricky García. Los 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. p l a Kiss. Con Ricky García. Tú debes de ser muy ochentera, ¿verdad? yo muchísimo. Porque te estoy oyendo cantar la canción、sí. de Yuri t Mix, sé ¿sí、que sí. Sí, sí, sí, me encanta. b Dedication Day. Bueno, Manuela, oye, que nos has pedido una canción de Queen, radio Gaga, ¿y a quién se la quieres dedicar? Cuéntanos, Manuela. A ver, se la quiero dedicar a mis hijos, porque no sé qué pasó anoche,、sí. que discutieron muchísimo y al final yo estuve involucrada porque soy la madre, ay, ay, no ay, por ay. otra cosa. En fin, lo que quiero hacer es que a ver si con esta canción se animan un poco y se perdonan y así me hacen a mí sentirme un poco más feliz. ¿Y qué edad tienen tus hijos, querida? Pues tienen 26 y 20, que yo creo que ya son mayores para pelearse. <risa> pues un poquito, ¿eh? Tienes que poner un poquito de orden, ¿eh, querida? Sí, sí, sí, tengo que poner orden. Ay, que no se me olvide que tengo a una familia muy especial en Madrid, sobre todo a mi Yago, que le mando un besazo, que con ellos nunca faltan las risas. Gracias, Manuela. Oye, que los hijos son como las lentejas. Que si、sí. se pegan, que se peguen. Que esta canción, ¡Ay! esta canción es exclusivamente para ti, que ya bastante haces con aguantarlos. Gracias, Manuela.、Así. Gracias a vosotros y un Un beso muy grande. Otro para ti, querida. Hasta luego. Queen Radio Gaga. Busca Play Kiss en tus redes sociales. e s t a m o s en Instagram y Twitter.、Arroba、Play Kiss-Bajo es Facebook Play Kiss. Play Kiss. Que la energía ha tenido siempre la chico de nuestra querida m a d o n n a l d s De su super hit, Material World Dedication Day. Bueno, y ahora vamos a recibir la que probablemente sea nuestra oyente más joven de todas. Hola, Laia. Hola. ¿Cuántos añitos tienes, Laia? Seis. Seis añitos. Y me han dicho que quieres dedicarle una canción a papá porque es su cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama papá? Elías. Muy bien, pues vamos a cantarle el cumpleaños feliz. ¿Te parece l a ñ a Venga, empiezo yo, ¿vale?、Sí. Cumpleaños feliz. Ahora tú. Cumpleaños feliz. Te deseamos, papá. Cumpleaños feliz. Laia, cariño, te vamos a mandar un besito. Fíjate, mira qué grande. ¡Muah! Así de grande. ¿Nos lo mandas tú también, Laia? Gracias. Mándanos un beso, va. Vale. ¡Muah! Adiós, Laia. baby hopped Una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Play k i s y s con Ricky García. Con Ricky García. A las 8, a las 7 en Canarias. Déjame que te cuente algo chulísimo que va a pasar la próxima semana aquí en tu show e s p e r t i n o favorito. Y es que. El próximo viernes, bueno, durante toda la semana vamos a ir recopilando finalistas, ¿vale? Con el.、Eh, bueno, el mecanismo va a ser con la pregunta del día, ¿vale? Y vamos a seleccionar dos finalistas todos los días. Y el viernes vamos a regalar un fantástico viaje para dos personas a Praga, en la República Checa, para que puedas disfrutar de una ciudad de cuento de hadas vestida con los colores del otoño. Cenar en un crucero por el río Moldava. Bueno, bueno, bueno, esto va a ser un lujo. Ah, y lo vamos a acompañar de un juego de maletas Gabol. Para que no te falte de nada, ¿eh? A partir de la próxima semana. Escúchanos todos los días entre las 5 y las 8. Quien sabe, lo mismo tú, te vas tres días con quien quieras a Praga. la Recta final, qué bien nos lo hemos pasado hoy con vosotros en el Dedication Day. Todos los viernes, Dedication Day, lo vamos a hacer en directo. Y llega el momento: sí, el momento de teletransportarnos hasta la ciudad del Castillo de Bellver, del Cabo Formentor, de la Almudaina y, por supuesto, de la Catedral de Santa María de Palma y de Andrax, que ahí es donde está nuestra nueva amiga, nuestra nueva pequeña amiga, Laia, con sus seis añitos, q u e ha dedicado la canción a su papá. Y un saludo a todos los mallorquines y mallorquinas a través de la 89.5. Y nosotros nos vamos a descansar de fin de semana. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Reloba y por supuesto, ¿quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Winning the g a m e I'm the lyricals, t h a s e James.